Muy buenas tardes qué gusto saludarlos yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito emisión número 2081 sábado 18 de abril o sea hoy pudiéramos haber estado festejando los siete años de fórmula en los negocios pero los vamos a festejar el viernes 24 de abril dado que mañana domingo cumple fórmula en los negocios siete años al aire, como ven. Se dice fácil, se dice rápido, el programa número 2081, o sea, el programa siguiente el 2082 serían los siete años, siete años de estar al aire en Fórmula en los Negocios no me queda más que agradecerle a usted, si sí, a usted que nos escucha porque gracias a su preferencia, usted eh, pues hemos logrado llegar a estas alturas del partido, eh, espero que sea de su agrado, continuaremos con el esfuerzo, continuaremos con eh, toda nuestra misión y toda nuestra visión para traerle como siempre y desde el primer programa lo hicimos mensajes de entendimiento, mensajes de reflexión, mensajes para ser mejores, eh, testimonios de qué hacen otras personas, otros empresarios, pero pues siempre estaremos nosotros pendientes de... Pues de que usted nos siga escuchando. Yo les quiero dar las gracias, obviamente, a todos y cada uno de ustedes, Radio Escuchas, a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores y, bueno, a todo el mundo que hace posible que esto... CD a Radio Fórmula, que nos abrió la puerta de su casa, es nuestra casa, y pues aquí estamos, Dios quiera que sigamos otros siete sirviéndole a usted. En esta tarde, linda tarde de sábado, me acompañan, tenemos mesa llena en la conducción, Laura Alcalá y René Bernal, ¿cómo estás Laura? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, esperando que estén pasando pues ahora sí un excelente fin de semana fin de semana ya de chamba porque pues bueno ya las vacaciones se fueron para regresar hasta junio, así dolor, ¿verdad? Veo caritas aquí de añoranza de la playa, pero bueno, un sabadito en la playa o domingo pues también siempre es un buen relax y un buen reset y un gusto Robert estar aquí contigo y bueno pues mi queridísimo René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Roberto, buenas tardes Laura, buenas tardes como siempre al auditorio en este sabadito alegre, totalmente crioterapéutico porque tenemos terapia? una temperatura de máxima de 36 grados y totalmente despejado con cero posibilidad de lluvias, entonces pues es altamente crioterapéutico, ya sabe, siga la recomendación aquí de el máster, Robert, cargue la hielera para hidratarse porque ahora sí la verdad el calor está, bueno todos estos días ha estado que, que raja, ¿no? Ahora sí es por salud. Car. Sí, ahora sí por salud, no por gusto. <risa> no, bueno, <pero> por... <coughs> lo demás es lo de menos, pero por salud cargue usted con la hielera. Que de veras, déjeme decirles, si estoy diseñando una hielera de fórmula en los negocios, ahora para el aniversario de siete años, ahí rifaré algunas. De veras, eh no ¿Siente? me creen, pero... Dicen, dicen que no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se paga. Y bueno, eh, ya ves que a lo largo del tiempo de repente decimos, no, pues que ya vienen los dos mil programas, ¿no? Se hizo la correspondiente celebración y, y ya después dijimos, pues ahora nos eh, volvemos a, a a pachanguear en los eh, en los siete años, ¿no? Y bueno, ya estamos, y digo, ojalá sean muchos años más. Muchas gracias. Más, más y que estemos aquí al aire disfrutando del el gusto de su preferencia, amigo raescucho Bien, amigos, y también nos acompaña nuestro invitado especialista, el doctor Víctor Gámez, y más de control odontológico, patrocinador nuestro, amigo, compañero de golf, y compadre. <risa> Le agrego algo más, compadre. Oye, pues muy amable por la presentación, no, muy mi, querido, muy, mi querido doctor. Muy buena, y gracias por la, la invitación de nuevo cuenta, mi Roberto, Laurita, y René Qué gusto compartir con ustedes. Oye, se dice, el, la medida del tiempo tiene que ver mucho con madurez, experiencia. ¿Qué significa el tiempo para ustedes? Mira, yo sí considero que el tiempo, por supuesto, nos da eh, experiencia, nos da madurez. Y, y tenemos que aprovecharlo realmente para poder... Eh, eh, en base a esas eh, esa madurez y esa experiencia, tomar las decisiones adecuadas que debemos de, de llevar en nuestra vida, personal y profesional. Correcto. Yo creo porque, ¿cuántos años tienes tú con control odontológico? En Mérida, 27 años. En Mérida. Bueno, <risa> sí. y, y, y ejerciendo la profesión. Mejor lo dejamos así. ¡Ja, <risa> Tú estás lleno de experiencia Pues mira, tratamos de aplicar de verdad las, las buenas experiencias Los buenos conocimientos que, que la vida nos da Los los seminarios, los amigos Porque cada vez que, que llega un paciente al consultorio Es aprenderle también a él claro. las cosas que nos puede enseñar Porque es, es maravilloso Yo aprendo diariamente de, de nuestros pacientes Yo creo que eso es importantísimo. Y bueno, platícame, ¿cómo va control odontológico? ¿Cómo va en el año? ¿Cómo vas caminando? Porque pues ya viene la época de calor, ¿no? Eh, ¿Es temporalidad cuando la gente visita al dentista, oye? Mira, eh, por supuesto que eh, ahora en la temporada de vacaciones, eh, los, los eh, pacientes, principalmente de aquí de Mérida, Eh, se van, ya sabes que aquí toda la gente se va de vacaciones pues pero sí. pero recibimos pacientes de, de México, recibimos pacientes del extranjero correcto aprovechando precisamente los tiempos de vacaciones ahora eh, ya se empieza a regularizar por supuesto a partir de, de lunes se empezó a regularizar ya la afluencia de los pacientes locales al consultorio pero supuesto, ya sabes ya que mundo, aquí, ¿no? aquí las vacaciones siempre son sagradas Por supuesto, y los fines de semana más, ¿no? no hombre, qué bárbaro, y son creogénicos, como creogénicos, tú. Creogénicos, ahí está. Y lo dicho por un doctor, para que no me digan nada. Bueno, yo les pediría a Laura y a René que me contestaran la misma pregunta. ¿Qué significa el tiempo para ustedes? Pues, Robert, el tiempo, híjole, me la pones difícil, porque significa, parte de todo lo que ya Víctor nos dijo, qué es la madurez, la experiencia, eh, la experiencia, exactamente, pues también representa qué tanto estás haciendo con ese tiempo para conservar la salud, para tener una vida más llevadera, para tener una salud económica, para estar rodeado de gente que te quiere eh, con los actos que tú haces en ese tiempo que tienes, ¿verdad? Porque a fin de cuenta el tiempo nunca se detiene, ...es de los únicos elementos... ...le quiero llamar así... ...que ni lo podemos acumular... ...y sacar de una cajita y decir... ...ah, como no lo usé, ahorita lo voy a usar... <ríe> ...desafortunadamente no podemos hacer eso... ...y una vez que pasa... ...si no aprovechaste el momento indicado... ...el lugar preciso... Ese, ese retrato, me voy a acordar no cuando cuando toda la familia está reunida y están vivos los tíos y están vivos los abuelos, si no dijiste las palabras indicadas, no diste a conocer tu sentimiento en ese momento, ese momento ya no va a regresar, pero sí es un momento con el que vas a cargar toda tu vida. Entonces, híjole, por eso te digo, me la pones difícil, porque tiempo representa tantas cosas que verdaderamente, eh, eh, a fin de cuentas, Representa nuestra esencia y, y la pregunta es cómo lo queremos usar y en quién nos estamos convirtiendo o quién estamos siendo todos los días para ver qué vamos a recibir y qué vamos a, a, a cultivar. ¿no? Yo creo que esa parte final es la que, por lo menos en mi opinión, refleja mucho eh, lo que es el tiempo en ti, quién eres ahora quién representas para los demás, o sea, quién eres para los demás, para los que te rodean, y en quién te vas a convertir. Yo creo que esa es la esencia más rica de usar el tiempo, porque el tiempo es el bien más preciado que tenemos. Es que, rené Es correcto, es el único <coughs> recurso no renovable con el que contamos los seres humanos. Para mí el, el, el tiempo eh, representa oportunidad, oportunidad de, de pues de acumular acervo acervo y eh, a la vez oportunidad de trascender que es parte de lo que estaba comentando laura es decir si en esta vida pasaste como de noche y no trascendiste pues como si no hubieras venido no a la fiesta entonces yo creo que el tiempo que tú tienes que es limitado es finito eh, es el el, el, el lapso que, en el que tú debieras como ser humano tratar de, de pues de dejar huella de, de alguna manera no ya sea eh, pues haciendo algún tipo de obra eh, aportando para los demás que quizá después de muchos años la gente te pueda recordar pues eh, preferentemente de manera positiva no porque hay quienes también trascienden de manera negativa yo creo que todo esto tiene que ver amigos con ¿Qué cosas nos contamos? O sea Puedo empezar porque el tema de eso trata ¿Qué mentiras nos decimos? Claro. Porque hay algunos que hasta nos mentimos A nosotros mismos Y pues por ende mentir Se convierte en un desperdicio De tiempo Entonces vamos a un corte comercial amigos No se vayan ahorita regresamos regresamos a Fórmula en los negocios gracias, gracias por acompañarnos Eh, gracias a nuestros amigos de operación debe estar Manuel González o Tony Paul en el control de cabina y Manuel Huicaba aquí en el control de la cabina de grabación este es un programa que les dejamos pregrabado para todos ustedes porque estamos nosotros de vacaciones así es de que espero que les guste y que lo disfruten es un programa especial un programa de aniversario eh, porque cumplimos siete años bueno no hoy necesariamente pero la fiesta ya les comenté el pachanga, va a ser el viernes veinticuatro en el restaurante La Mansión a las ocho de la noche, transmitiremos el programa en vivo y en directo desde allá, así es de que pues allá me dará mucho gusto saludar a todos nuestros amigos eh, bien, regresamos eh, al programa, déjeme darle una recomendación adivinen quién regresó al argentino Yeah. No no Miguel Gallos Regresó <risa> no el Tomahawk no sí, Él no se ha ido Regresó el Tomahawk Híjole, una semana antes de la semana de vacaciones Yo creo que me comí como cuatro Tomahawks Casi seguidos Qué barbaridad Sí, el doctor estuvo presente en una de ellas este ¿Qué, qué te parece el Tomahawk, mi querido René Bernal? No, pues ahora sí que Sin, sin, sin palabras, eh realmente es un, un pedazo de carne para los verdaderamente carnívoros, los aficionados a la carne roja. Ese es ese es el corte. No, es, es, el no co es un corte, es el corte. Ese es el. Vaya al argentino, regresó el Tomahawk de 800 a 1.200, usted lo selecciona, se lo pesan, lo paga por peso para que le sale más barato. Póngase una buena botella de vino compártalo, yo sé que hay algunos que se lo quisieran comer solos, pero no, compártalo, mi querido doctor, yo sé, yo sé que tú le quisieras meter el diente bueno, pero, solito, pero no, no me lo dejas, te lo comes todo tú, mi querido doctor. oye, no, ese sábado, regresando del golf que atascada nos dimos mira, de mira, tomahawk, realmente, ¿verdad? realmente así como decía aquí, mi querido René, el tomahawk es un corte es un ribeye con hueso y, y está marmoleadísimo, tiene un sabor sensacional, es? jugoso y además en el en el punto en el cual lo hacen en el argentino es maravilloso. Así es. Lo dejan jugoso, lo dejan rico y, y yo creo que pues cualquier persona que le guste, como dice René, la carne, pues tiene que probarlo, tiene no, que comerlo y, y no va a volver a cambiar. Así es, fíjense amigos, eh, el argentino, la única parrilla argentina auténtica desde hace 14 años en Mérida, y pues por alguna razón ha de ser, porque ellos hacen la carne como debe de ser, vaya al argentino, media cuadra de la glorieta de la paz, tiene valet parking, Miguel Galloso lo atiende personalmente, así es de que está usted en muy buenas manos, y si dice que escuchó Fórmula en los negocios, le invitamos una copa de vino, Para hacerlo yo creo que ahora que es aniversario de Fórmula en los negocios hasta una botella les vamos a regalar para que los que vayan al argentino me va a salir caro el aniversario pero pero para que, bueno, pues al que esté el pendiente de escucharlo pues hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo no, además otra cosa que quería este, aumentar a, a tus comentarios, creo que en el argentino también la atmósfera es muy agradable la gente, correcto. la gente es muy amable todos los meseros son cuates que están perfectamente bien preparados para darte el mejor servicio y por supuesto, como tú lo decías Miguel, pues está al pendiente de que todo esto suceda y pases una velada o comida maravillosa Bien amigos, vamos a entrarle al tema, tenemos mesa llena, me encanta porque es un programa especial y, y el tema hoy también me gustó, tres mentiras que te piden alcanzar el éxito Bien, todos sabemos que lo peor que puede pasar es las mentiras que uno se dice a sí mismo El autoengaño es un distractor que verdaderamente te impide avanzar, te detiene. Eh, y yo conozco mucha gente lamentable que se autoengaña a ellos mismos, que se las creen, ellos sí creen en aquel adagio que dice una mentira dicha mil veces, se convierte en verdad. Pues tenga cuidado, amigo, porque si usted cae en eso, le puede hacer muchísimo daño. Eh, preguntándole eh, qué es lo que quieres o qué es lo que lo que no perdonarías y no soportas de las otras personas yo les preguntaría a, a, aquí a la mesa, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas eh, eh, ¿qué es lo que no le soportas a las otras personas? mi querido doctor ¿en el plan eh, personal o profesional? mi querido pues, pues, en, en cualquiera, ¿En cualquiera? Dos lados. Ah, okay. bueno, por principio de cuentas Eh, yo creo que después de el tiempo que, que, que va lleva uno de vida también te lleva al conocimiento de las personas correcto yo en el consultorio imagínate después de muchos años de estar eh, atendiendo a nuestros clientes pues ves diariamente a diferentes personas y vas conociendo a las personas y te das cuenta también quién es aquel aquella persona que te que es honesta correcta eh, es que es verdadera y, y aquellas que son blogffs Porque eso uh -huh. sucede, sucede mucho. También sabes desde un principio con quién puedes tener mejor comunicación y con quién no. Entonces yo sí considero que a mí que me gustaría, cómo me gustaría que la gente fuera. Bueno, a mí me gustaría que fuera una gente que, que tuviera un alto sentido de honor y de amistad, que tuviera eh, respeto a los valores humanos y... Con esa gente, es con la gente que yo me comunico bien y es con la gente que, que, que me gustaría siempre tratar. Fíjense, amigos, qué interesante. ¿Tú, Laura? Bueno, hablando de, del tema, ¿no? Eh, en cuanto a, pues, generalmente, lo primero que buscamos en una relación es que haya honestidad, que haya sinceridad, que no existan las mentiras, porque a fin de cuentas las mentiras lo único que provocan es una distorsión de la conversación y, y a eso se puede derivar en diferentes conflictos, ¿no? Incluso hasta pleitos. Entonces, eh, pero fíjate, Robert, curiosamente, a quien más mentimos es a nosotros mismos entonces pero bueno esta última reflexión la dejo así con pausa porque supongo que también quiere saber rené qué opina con respecto a qué no le perdonarías o no soportas de otras personas bueno eh, pues sí un, un, un valor importante este sería la, la, la parte de honestidad no porque y, pues difícilmente, y aguantas que te estén viendo la cara otra cosa, hace rato hablabas del tiempo, decía el insigne Renato Leduc sabia virtud de aprovechar el tiempo y algo que tampoco soportaría sería que me hicieran perder mi tiempo ¿por qué? porque insisto, yo lo considero como un recurso finito que se va a acabar y tiempo que gaste digo, si lo voy a gastar, lo quiero gastar como como a mí se me dé la gana ¿no? que no me lo hagan perder Y a mucha gente le incluso le molesta perder hasta algunos segundos, ¿no? Pero definitivamente la, la, la parte de honestidad es importante. Y yo pienso que, eh, como tú lo dices, Laura, si tú eh, mismo que eres el, el dueño de la empresa, eres el, el, el CIO de tu negocio, tú te, te estás autoengañando, pues te puedes volver, puede ser el, el mejor aliado de tu empresa o puedes ser el peor enemigo, ¿no? entonces, este pues eso sería mi opinión al respecto totalmente, eh, coincido con ustedes, eh, aquí hay algo que también les quiero preguntar todos sabemos que nos autoengañamos, claro o sea, en, en alguna ocasión nos hemos dicho mentiras, nos hemos autoengañado, porque puede ser como paliativo y aquí me quiero referir, doctor eh, eh, la gente sobre todo cuando tiene un dolor de muelas es muy fácil que busques un paliativo mental y y te autoengañas para reducir el dolor, así funciona. Bueno, eh, mi querido Roberto, es, es es una pregunta muy difícil porque te voy te voy a decir qué es lo que pasa. Yo creo que yo siempre me pongo en el plan de, de las de los pacientes. Y lo que a mí me gustaría es que el doctor siempre me hablara con honorabilidad y con honestidad sobre el caso que tengo para que el caso que, que, que me va a resolver para poder realmente este tenerle confianza. Tiene que haber una buena comunicación. Yo creo que aquella persona que, que, que en cierta manera miente, pues eh, se nota. Se nota, Roberto, o tardó temprano vas a caer en, en una en una mentira y entonces aquello que le dijiste a tu paciente y no se lo ocuples pues no yo prefiero siempre mejor decirle la verdad claro. en las condiciones que se encuentra cómo lo podemos ayudar qué es lo que tenemos que hacer pero sí eh, es, es muy difícil que, que en mi caso yo pudiera hacer eso oye pero no es no no no en tu caso sino yo por ejemplo que yo tenga dolor en uh -huh. Yo trataría de pensar cómo quitármelo eh, eh, mentalmente, soportándolo, aguantando, no sé, a, ahí puede venir un autoengaño cuando uno sufre el dolor. Bueno, ahí yo creo que lo que debe uno de hacer si si tiene es ir o, contigo y echar si, la raya, es que vaya es que vaya a control odontológico y ahí se lo solucionamos y que no se no se autoengañe. Exacto. Que vaya para que le demos solución. Es que aquí, en, con ese tema en particular, muchas veces tenemos el dolor y nos autoengañamos a que, ah, no, seguramente este, cualquier, cosa. Me, cualquier cosa que me lastime y queremos no ir al doctor. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer es irnos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias. Acuérdese que estamos con permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Por ahí en la nube anda Mari José, que es nuestro Community Manager contestando todo lo que ustedes nos comuniquen. Y nosotros también estamos pendientes de las redes sociales. Así es de que comuníquese con nosotros. Estamos en permanente comunicación con usted. Benditas redes sociales, bendito Internet. Súmate a ser parte de las familias que ya viven en el mejor desarrollo al poniente de la ciudad. Ciudad Los Almendros en Ciudad Cauquel. Qué impresionante ha crecido la ciudad en este momento. ...parte de, de, de la ciudad, es impresionante, Los Almendros, es el primer fraccionamiento que tuvo una plaza comercial dentro del fraccionamiento, en Los Almendros, en Ceauca, contamos con seis modelos para poder adquirir el patrimonio familiar, qué importante es esta planeación de tener el patrimonio familiar... Que, que van desde tres recámaras, fíjense, casas de tres recámaras con los esquemas de crédito exactos para adaptarse a las necesidades de cada quien. Se cuenta con subsidio de Conavi. ¿Qué quiere decir este subsidio, amigos? Que este subsidio se lo agregan a su crédito del Infonavit o al crédito del Foviste. Y lo único que logra es que le alcance para comprarse la casa. Es un subsidio que da el Conavi pregúntele a los asesores de Grupo Sadasi, ellos son especialistas y certificados en esto. Así es de que si piensa que no le alcanza para comprarse su casa, vaya con Sadasi, ellos le van a decir cómo. Tienen eh, viviendas en los mejores acabados, preparadas para crecer, con la mejor urbanización. ¿Yo qué le puedo decir? Dese una vuelta a los almendros. Hoy es sabadito, fin de semana, o oh, no se le olvide llevar la hielera. Para que usted visite el fraccionamiento, le voy a dar el teléfono 911-400 o visítenos en nuestra oficina de ventas calle 59 de Ciudad Cauquel junto a Plaza Bella Ahorrera y le apoyamos con nuestros asesores. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Oye, doctor, tengo una pregunta. ¿Tú ya fuiste a comer a mi gusto, es? Sí, claro, claro. ¿Ya te te es, gustó? Es, ¿Qué es lo que más te gustó de mi gusto, es? Las almejas que tienen ahí son... Órale, las sí, almejas, chocolatas. Sí, chocolatas, sí. Bueno, es es diferente el, el tipo de, de cocina de ellos porque es cocina del Pacífico. Correcto. Entonces, realmente está bastante sabroso, cómo no. ya Amigos, bien. vayan a mi gusto, es. Y mire, si es sabadito, ahorita al mediodía y usted se pasó en los tragos anoche es el lugar perfecto para que vaya, pida un caldo bichi, que no es más que un caldo de camarón concentrado con pulpo y le pone chile habanero y a vivir otra vez. Levanta muertos. <risa> Levanta muertos, amigos. No, mire, mi gusto es es este restaurante en Plaza Mangus que tiene eh, toda la comida del Pacífico. Qué rico es unos camarones para pelar. No más les pone limón, salecita y su salsa eh, de, de cholulo, su salsa, la ¿cómo se llama? La huichol, la salsa huichol de Sinaloa y a comerse los camarones, su consomé, su cerveza bien fría. Y los ostioncitos Y los ostios, sí, insiste el doctor en eso, echar unos Fíjate ostiones Fíjate que ese detalle de las salsas es un, una característica importante de mi gusto Es porque yo no he visto no? otro restaurante donde te ofrezcan tal variedad de salsas mm. Y la verdad que a nosotros los mexicanos que nos gusta comer picante Pues ahí tienes para dar gusto Amigos y además si usted dice que escuchó Fórmula en mm. los negocios Le vamos a regalar la primera cerveza bien fría Oye que espléndidos andamos hoy aquí En Fórmula Ya Los son 7 años, años. años Vaya para allá vaya Mi gusto es en Plaza Mangus Enfrente de City Center Bien Laura continuamos con nuestro invitado El doctor y el tema Claro que sí Robert Y yo les invitaría a unas A una reflexión en cuanto a algunas Preguntas Que nos podemos hacer para calar Un poquito si me estoy mintiendo o no, ¿verdad? Si tenemos ese autoengaño en nosotros o estamos este, libres de pecado, ¿no? Y bueno, estas preguntas serían, ¿qué mentiras me estoy contando? ¿Para qué me las estoy contando? ¿Qué escondo detrás de mis mentiras? ¿A qué le tengo miedo? ¿De qué no quiero darme cuenta? ¿Qué estoy ganando? porque como dijiste hace ratito Robert Paul, Joseph dice que una mentira arrepentida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad no, pero fíjate, fíjate que yo le yo le agregaría otra pregunta que sería estoy escuchando lo que me dicen los demás porque muchas veces los, eh, la además gente que tiene otro punto de vista se da cuenta de cosas que a lo mejor tú no y llegas y le dices a la persona oye, creo que podrías mejorar en esto te ofrezco esta solución y ellos te van a decir, no, si yo no tengo ningún problema, ¿no? entonces a lo mejor no estás haciendo caso de lo que te dicen tus empleados, tus proveedores etcétera, tus amigos oye doctor, el doctor Víctor Gámez Simas de control odontológico yo sé que ustedes como doctores son entrenados para saber hacer las preguntas adecuadas un proceso de coaching también es entrenarte a hacer preguntas adecuadas, okay. porque tienes que llevar a, a tus pacientes, en este caso, a que te digan la verdad, a que no te... Porque, porque insisto, un paciente con un problema de salud, aunque sea bucal, pues tenderá a... a, a, a... A, ¿A mentir? Es, es, es. Yo siento, yo siento, mi, mi querido Roberto, que donde el paciente nos puede eh, mentir es cuando nosotros les hacemos o le damos ciertas indicaciones para mejorar okay. su salud. Y, que, y que, que normalmente no lo hacemos. A lo mejor no se toma los, la, no sigue la receta de los medicamentos que le di al pie de la letra y me dice que sí se lo tomó regularmente bien y... A la, a la cita de control que va, pues me doy cuenta que los resultados no son los, los adecuados o lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque tal vez el paciente o se le olvidó o simplemente no no se tomó lo que yo le dije, o no hizo las indicaciones. O, o no cree en lo que le dijiste, o sea, no es mi problema, eso no me arregla mi problema. No, no yo creo yo creo más bien que, que va por el otro lado, que muchas veces son un poco descuidados o, o se les olvida y entonces te mienten al decir, no, pues sí me tomé el, el, okay. el, el medicamento y sí hice lo que tú me dijiste, pero pues fíjate que todavía sigo sintiendo esto inflamado, ¿no? Y tú te das cuenta Claro. Que, no, que no fue por eso, sino simple y sencillamente los resultados hubieran sido diferentes siempre y cuando el paciente hubiera seguido las indicaciones. Fíjense, amigos, qué simple puede ser la diferencia entre complicar las cosas y ser honesto. Oye, si se te olvidó, pues lo más rápido y directo a resolver el problema es, oye, ¿sabe qué, doctor? Se me olvidó, no me lo pude tomar. Sí se me olvidó eso sería a mentir lo... porque si mientes y si dices oye no claro. fue mi problema vas a ser más grande las cosas claro porque entonces la decisión que tú como doctor tienes para poder resolverle su problema puede ser una decisión equivocada correcto eh, tomado a, en base a lo que la información a la información que el paciente te da fíjense qué interesante nosotros en esto de no es mi problema es dar excusas no somos expertos en dar excusas. Laura, ¿te acuerdas aquella regla que siempre les ponemos en las conferencias, jugar arriba de la línea? Sí, claro que sí, Robert, y jugar abajo de la línea, que es ser eh, víctima, habla de que pues eh, siempre tenemos alguna excusa, siempre andamos culpando a otros, y pues no nos hacemos responsables. Y bien es, es este punto 2 ¿verdad? Que es... Eh, la responsabilidad del otro y pues eh, muchas veces parece que no tiene mayor trascendencia pero a veces decimos, no, pues es que a mi esposo le encanta comer en restaurantes y por eso ya subió unos 15 kilos, ajá ajá la culpa <risa> y la culpa <risa> ¿de quién es? <risa> exacto, exacto <risa> ¿Ya ven qué fácil es el autoengaño, amigos? <risa> yo creo que es en el proceso donde más fácil caemos, ¿no, mi querido René? pues ¿Tú, sí. ¿Tú te has dicho mentiras a ti mismo? ¿Te has autoengañado alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos. nos Es, es parte de la naturaleza humana. la El secreto está en, en, en, en reconocerlo, porque eh, yo como se los digo a la gente que instruyó, Le, le digo, pueden engañarme a mí A mí todos me van a pagar Pueden engañar a su empresa Es correcto Pero a los que no van a poder engañar Van a ser a ustedes mismos Por tanto, de aquí cuando ustedes salgan Pues ustedes sabrán si, los, si, si aplican lo que les enseñamos Nadie va a ir de la manita a presionarlo Ni nada, eso ya es responsabilidad de ustedes El balón está en su cancha Pero sí, definitivamente todos En algún momento de la vida nos nos autoengañamos alguna y, vez Yo insisto ahí pues hay que tratar de reconocerlo y si se puede pues, pues sí, que yo un autoengaño y lo voy a confesar es que pues yo antes me creía el más guapo. <risa> <risa> Va, es sí, estás muy autoengañado, ¿eh? y, y blanquito. <risa> y te lo creíste además. <risa> vamos a un corte comercial, y ahorita regresamos. amigos regresamos aquí a fórmula en los negocios la fórmula del éxito nadie dijo que tenía que ser aburrido este programas es dice que un día los vamos a dejar con micrófonos abiertos para que no se escuchen lo que hacemos en los cortes comercial que se pone bastante bueno pero bueno mi querido rené tienes un mensaje para nuestro auditorio así es mi estimado robert como ya es costumbre vamos a dar el tip vial de la semana cortesía de capacitación de excelencia en donde damos cursos de manejo defensivo y manejo ecológico y usted señor empresario pues no sea de los que estamos de los autoengañados que estamos comentando aquí le aseguro que sus sus eh, choferes necesitan el curso de manejo defensivo claro. el, el que piense y, que y no Claro y a eso te referías hace rato ¿no? Sí, claro. Ya es responsabilidad de ellos una vez que aprenden lo que tienen que hacer No, pero responsabilidad también de la empresa de Decir, pues sí, sí es sí, cierto, sí, sí se necesita no Le aseguro que lo necesitan, eso es un hecho claro, Si usted claro. quiere pensar que no, bueno, pues ya Insisto, el balón está en su cancha Pero bueno, vamos al tipial de esta semana Nos dice el, el artículo 195 Fracción primera Que el, el reglamento de tránsito Considera una conducción sin cuidado Cuando de manera involuntaria Y por falta de atención Se comete una infracción Ejemplo, vamos eh, circulando Y vamos platicando ...y cuando me doy cuenta ya me pasé el alto. Uy, pues mientras no te choquen... Ah, claro. Sí, en el, en el supuesto de que no te hayan chocado... El, ...el policía te va a detener... ...y te va a decir que te pasaste el este el, alto, el semáforo. Tu, tu boleta, tu infracción. Claro. y Tú vas a alegar que es que no me di cuenta... ...pero eso no te exime de la infracción. Y en este caso sería una infracción... ...por conducción sin cuidado. Sí. Cuando es una infracción por conducción imprudente es porque tú, por tus pistolas, con todo pasaste. el conocimiento, te lo pasaste. Con toda intención. Con toda intención, con dolo, exacto. Pero en este caso, y, y pasa, de que te distraes y este cometes la infracción. Entonces aquí es una conducción sin cuidado, lo dice el artículo 195, fracción primera. Y otra vez, amigos, no se autoengañe, porque a veces en esos momentos es mejor hacer ese proceso de conciencia y decir, chin, me equivoqué, sí, claro. no me fijé. Claro. Porque, Pasa. porque el autoengañarte puede hacer que tu mente te lo repita en el siguiente semáforo y no corres con la mejor suerte Es correcto. de que ahora sí no te choque, ¿no? Es correcto. No, así funciona, ¿no? Laura, en este ¿con qué cerramos el tema? Pues Robert, ya sería pues el tercer punto eh, que ya hice todo lo que está en mis manos y bueno, este este tercera tercera reflexión y tercer autoengaño Pues habla del de juego favorito de, de del victimismo, que ningún otro rol lo hace sentirse más cómodo que el de la víctima que sufre mucho y que nada puede hacer para evitarlo. O sea, aquí ya estamos hablando de las personas que les encanta sufrir y además lo pregonan y no es su culpa. ¿no? Algo así. Le echa la culpa a todos, a las demás personas de lo que le sucede a ellos. Exacto. Aunque ellos son los principales responsables, porque son los que toman las decisiones, es lo que ellos es lo que hacen, pero pero ya como una um, como parte de su vida, es, es eso su forma de ser, siempre hacerse las víctimas. Víctimas. las víctimas. Fíjense, amigos, nosotros en las conferencias y en las prácticas de coaching que tenemos, eh, generalmente yo comento que todo ser humano sano tenemos el sentido de pertenencia. ¿Qué significa el sentido de pertenencia? Independientemente de sentir que eres mexicano, que perteneces al equipo de fútbol o que perteneces a tu empresa, el sentido de pertenencia propio es entender, saber, comprender y realizar que todo lo que pase con tu vida... El único responsable eres tú. Ese es el máximo sentido de pertenencia al ser humano. A veces se nos olvida, porque siempre andamos echándole la culpa a todo lo que nos rodea de lo que nos pasa, doctor. Mira, eso es asumir las responsabilidades que compete el hecho de la toma de decisiones. De la persona correcta o sea, eh, como como tú lo dices yo creo que pero pero todo eso viene también mi querido Roberto de, de la educación del, del respeto sí. a los valores humanos, de ética profesional, de muchas cosas que se conjugan para poder de verdad, en determinado momento, el saber que cada cada decisión o cada cosa que tú hagas, tú eres el único responsable de ello. Fíjense, amigos, y aquí me viene una reflexión, doctor, eh, eh, tú y yo que jugamos golf, eh, eh, pues más o menos seguido, uh -huh. cómo detectamos claramente... Cuando alguien, que bueno, que no es de nuestro equipo y que llega a jugar con nosotros, pero que es mentiroso, se pero caen redonditos, ¿no? En, en, en, en cosas tan simples como, oye, si movió la pelota, si, si declara que la pelota no está fuera de límites, o sea, porque está en la raíz. Eh, eh, es ahí donde se nota un, un, un sentido estricto de... De honestidad en el juego no por supuesto además es una persona que no respeta no se respeta a él mismo él se autoengaña como correcto dices, se autoengaña porque él dice que tiró 5 cuando sabemos nosotros que tiró siete correcto ¿sí? y él se <risa> sí. Está, sí. o más y, <risa> mucho más pero al final de cuentas <risa> se autoengaña porque su hándicap va a Dependiendo de, de lo que él vaya acumulando eh, En cada uno de los juegos que va haciendo durante el mes Y ahí se le entrega un un handicap En el cual le dice, bueno, pues tú tienes 10 de handicap Supuestamente tiene 10, pero realmente tiene 20 ¿no? sí, sí, ¿Por qué? Porque sabe. él lo sabe perfectamente bien pero, pero quiere aparentar ante las demás personas Que su handicap es menor Porque entonces es un mejor jugador de golf Yo creo que ahí, amigos, eh, es importante Eh, usted tiene que valorar realmente qué es lo que tiene que hacer si usted se, se autoengaña o dice mentiras no porque no, no es porque yo lo quiera convertir en, en un erudito eh, no no pero voltese a ver a usted mismo pregúntese a usted mismo en qué le sirve autoengañarse con eso simplemente sí si, si verdaderamente usted me, me hablara y me dijera, oye, pues ese que a mí me sirve porque me duele, está bien, sígalo haciendo. Pero procure encontrar la razón fundamental de cuál es su verdad. No la de los demás, ni de lo que le, le digan los demás. ¿Cuál es su verdad? Yo creo que esa parte es una reflexión importante. Claro que sí, pero además acuérdate que todo esto también... Eh, puede trascender hacia tus trabajadores o hacia tu familia y eso definitivamente, pues estás mal educando, ¿sí? Claro, claro. <ríe> tú piensas claro. que esto es algo que no va a suceder nada y que no va, uh, que esto es nada más algo para ti, pero tú estás dando un ejemplo sí. y al dar un ejemplo… Estás eh, mal educando tan, a la tan. gente Y a la gente que está cerquitita de ti Y, y te estás mal educando tú Por supuesto por supuesto, <risa> A ti mismo Por supuesto, claro que sí Sensacional, amigos Un tema buenísimo La verdad que vamos a seguir hablando más de estos temas eh, Doctor, ¿por qué no nos platicas? ¿Dónde te pueden ir a consultar? Ya que vimos que eres un doctor Que, que de ver <risa> Honesto <risa> Bueno, claro eh... Ahí sí me la creo yo para que veas. Eso, doctor. <risa> Mira, es control odontológico que está en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la colonia México Oriente. Los teléfonos son 927-5110 y 926-4429. Nuestra página es controlodontológico.com. Los esperamos allá y les mandamos un saludo muy cariñoso a nuestros pacientes y a nuestros amigos. Bien, doctor. Oye, y no se te vaya a olvidar que estás invitadaso para festejar el viernes mi con querido, nosotros, viernes querido, 24, 8 de la noche. Mi querido Roberto, yo no faltaré ahí. Sé que va a ser una, un, una fiesta muy padre y además es un orgullo colaborar contigo y con Laurita y con René en un programa tan importante como este no te agradezco mucho, gracias por tus palabras bien amigos, mi querido René ¿Cómo ves? Siete años, vámonos vámonos ya, Roberto bien, Laura, algo más que quieras agregar Pues Robert, gracias por el tema tan interesante, Les, se los dejamos a todos de reflexión y, y recordar que estos autoengaños pues nos llevan a, a, a no tenerse éxito que tanto buscamos y que tengan un excelente fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho, nos escuchamos el lunes.